Buenas tardes. ¿no? O mejor Gracias. tendríamos que decirle buena tarda o boa tarde. Bueno, la, las dos cosas valen, como gallego <risa> y como catalán, y pero bueno, nos quedamos como español con buenas tardes, ¿no? Por sí, supuesto, mejor. muy buenas tardes, profesor. <risa> eh, profesor, la singularidad de Fabián Estapé le hace ser recordado por sus alumnos, por su simpatía e ironía en las clases. ¿Qué podría decirnos usted como discípulo suyo? Que era era eh, el, el adjetivo que han utilizado hace un momento pues le viene muy bien era realmente una, una persona eh, singular eh, por muchos motivos eh, primero porque su fidez intelectual era extraordinaria ¿no? eh, y, y, y su ironía eh, no sé si hubo valor a un mayor eh, que, que la brillantez de de su inteligencia y esa mezcla de lucidez o brillantía intelectual con ironía hacían de él una persona eh, por un lado encantadora eh, y por otro también temible porque cuando esa mezcla insisto de lucidez e ironía te toma a ti como blanco ¿no? de, de sus tuyas o, o, o de sus eh, comentarios era tremendo era era un gran polemista un muy peligroso polemista porque porque esa, esa combinación hacían de él un, un rival muy peligroso pero uh -huh. como maestro que es quizá el aspecto eh, de mayor interés como maestro era un, un maestro excepcional porque eh, habiendo tenido muchísimos discípulos eh, no solo alumnos sino ya discípulos y yo me considero uno de ellos Sin embargo, él, él nos decía que nunca habría una escuela estapetiana, ¿no? Porque él entendía su misión de magisterio como una labor de abrir puertas, de abrir puertas al pensamiento, a, a la reflexión de cada uno, y no a cerrarlas de forma dogmática, imponiendo él a sus a discípulos y alumnos sus propias visiones del mundo, ¿no? Mm -hmm. Sin duda, sí, una gran personalidad que además de, y a pesar de su vinculación política a una opción determinada recordemos que colaboró con López Rodó en el desarrollismo franquista para contribuir a la modernización y posteriormente se afilió al Partido Socialista Unificado de Cataluña y bueno, usted mismo pues lo describe como un maestro en abrir ventanas al pensamiento Exacto, sí, y, y esos... A esta eh, esas vinculaciones de las que habla ahora un poco ya ya sea la eh, una colaboración muy esporádica que tuvo que tuvo con, con algunos de los gobiernos del régimen de franco ya en los años 60 y 70 yo creo yo o la propia o la propia afiliación que en su momento hizo a la comisiones obreras eh, Eh, que dura muy poco, duraba muy poco porque eh, a Stapé se le podría aplicar a, a aquella máxima de Groucho Mars, personaje que por cierto le caía muy bien al profesor Stapé, y decía Groucho Mars que él jamás podría pertenecer a un club o partido, ¿no? que le afectasen a él como socio, ¿no? qué lo partiría, y el doctor Stapé es también un poco este tipo de personaje, ¿no? Es decir, es, su, su libertad de pensamiento, su independencia eh, de, de intelectual, eh, hacían de él una persona que muy difícilmente podría permanecer más de unos días o unas semanas afiliado a ningún club, ¿no? Y su vida estaba plagada, la vida de esta vez estaba plagada de anécdotas, como decíamos, de por su fina ironía. ¿Qué se le viene a la memoria? ¿Algún recuerdo que le haga sonreír? ¿Alguna anécdota? Uy, muchos. Hay, hay, hay algunos escatológicos, que quizá no, no, no sea... Este no conviene contar. ...un ejercicio más adecuado, pero... Que bueno, es, seguro que algunos sí pod podríamos... Que son, ...que son muy divertido Uno de ellos, de estos así de... Siendo eh, comisario adjunto del plan de desarrollo Que fue ese momento eh, muy cortito En el año 72 en el que le estuvo vinculado a, a uno de los eh, go últimos gobiernos de Franco En Madrid tenía pues coche oficial Como correspondía a, a su cargo Y el chofer se llamaba Saturnino ¿no? Y en una ocasión iban por Madrid esto Y el coche y se encontró al parecer con una pequeña manifestación, ¿no?, eh, que, y, y llevaba, el coche llevaba la banderita, esa banderita oficial, en aquel momento no era la banderita del Reino de España, era la banderita de, de, de España de aquel momento, ¿no?, y el coche estaba un poco parado, pero él temía que al llevar la banderita identificaran el coche, ¿no?, y entonces se oyó su borzarrón típico que dice Saturnino donde el contón al banderita ir para adelante, ¿no? Entonces, eh, pero era era con, con cuando llegó a la comisaría del plan, al edificio al edificio de, de, de, de, de Recoletos, Recoletos casi la la, la eh, casi concíbles, esto en un edificio típico del Madrid de tres plantas, allí estaba en el en el en el, creo que en el segundo piso estaba eh, Carrero Blanco eh, el que era para la gente joven ya no se acordarán de Carrero, pero Carrero Blanco era, era el vicepresidente de, de, del gobierno de Franco y que después posteriormente fue asesinado por ETA uno de los primeros asesinatos políticos de ETA así más, más conocidos y en una de las eh, esta que cuando llegó de comisario del plan eh, se instaló en el tercer piso y inmediatamente lo que hizo uh, instalar fue una de aquellas maquinitas, eh, se acuerda de, de cómo se llamaban de las bolitas aquellas de plam plam iba con no me acuerdo yo ya de, de, de cómo eran aquellas, cómo se llamaba, aquellas máquinas de jugar con las dos bolas, que, eh, la bola que salía y con los mandos en los laterales, uh -huh. ¿eh? Ibas ibas uh, tirando la bola hacia arriba, ¿no? Y hacían unos orbiditos cuando la bola tocaba plin plin plin plin plin plin. Uh -huh. plin y echar como la máquina la tenía arriba, eh, eh, parece que Carrero Blanco pues le molestaba el ruidito y le molestaba el ruidito de los zapatos de Estape a al andar por el piso, ¿no? Y en una ocasión que se encontraron se lo dijo se lo dijo Carrero eh, y el otro dijo, "Coño, pues me, me" era muy expresivo, ¿eh?" eh sí, sí, sí, sí. Eh, "Coño, pues nos care y sacarme los zapatos, ¿no?" Y, y así no pasará nada, ¿no? Era, era, era irrespetuoso también con, con el poder. Por eso decía que, que él, él, él no podía estar en ningún club, club en el sentido de la palabra, ¿no? O en algún partido porque era incompatible con, con ellos ¿no? <risa> como decíamos y está quedando pues más que no más que demuestra pues que era una gran personalidad el profesor consta en uno tal vez su último último artículo titulado reformas a bombo y platillo publicado en El Economista el pasado 31 de enero eh, Fabián Estapé se refería a la inexcusable reforma laboral y financiera y manifestaba su esperanza que la subida de impuestos pues que fuera temor Temporal. ¿Cómo veía el profesor Estapé desde su condición también de historiador económico la salida de la crisis de, de España? por cierto además el profesor Costas, y hablando de este humor que tenía el eh, Fabián en este mismo artículo con su gracejo particular nos decía que Mariano Rejo, eh, Rajoy en su visita eh, con Angela Merkel en el frío invierno alemán empezaba a recortar por sí mismo presentándose sin abrigo <risa> es decir que, que en todos su, eh, sus artículos pues mostraba ese sí, ese humor tiene tiene esa, esa eh, tenía esa esa sí ese punto esa, de vista de, de, de ironía que era, que era un poco... Hablaba esta pie a veces mucho a través de, de, de la anécdota, ¿no? De, uh -huh. Era capaz de transmitir lo que quería a través de la anécdota. Él era... Tenía, tuvo muchas dudas eh, siempre eh, un poco sobre eh, acerca de las consecuencias que tendría eh, una moneda única en Europa uh -huh. eh, eh, en un escenario de, de recesión, ¿no? Es decir, creía que que era, que era una circunstancia no fácil de manejar, ¿no? Eh, yo creo que lo que está ocurriendo le está dando un poco a la razón. Pero él a la vez era un gran, eh, aunque es una palabra manida ahora, era un gran europeísta, de hace muchos años, esto, ahora hace 20 años, yo más, más jovencito. ¿no? Eh, él me decía que, que nunca olvidara, ...que la, la, la Unión Europea, lo que inicialmente era la CERFUELA, la Comunidad Económica Europea... Eh, ...su motivación no era, no había sido nunca económica, es decir, que no me dejase llevar por, por el argumento económico de la Unión Europea... ...que el objetivo básico de, de la Unión Europea era acabar con las guerras seculares entre los dos grandes países de Europa, entre Francia y Alemania, ¿no? y que la, la economía, lo que fue el Tratado de Roma y la, la, la Comunidad Económica Europea, era un atajo, era utilizar la economía como un atajo para llegar a la Unión Política Europea. Y me decía, pero esto hace 20, 25 años, eh, me decía él, y mira, mm, mm, mm, eh, no lo olvides, la, comuni es la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea tendrá que ir incorporando progresi progresivamente a todos los países del este europea llegando en algún momento a plantearse si no es necesario incorporar también a rusia ¿no? es decir que eh, era una persona cuya cuya visión de los problemas eh, no se quedaba un poco en lo que podríamos llamar el economicismo una visión económica estricta limitada una, una, una visión parcial sino que tenía esta visión más amplia ¿no? de de, de la vida y, y del mundo